Saludamos al diputado Radical Javier Torroba, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, eh, presentaste en las últimas horas un proyecto que reclama la realización de audiencias públicas antes de definir los incrementos de las tarifas de energía eléctrica. Eh, sí, exactamente, eh, exactamente. cuenta ¿cómo es esto? Eh, la referencia es puntualmente a las, los aumentos que deciden las cooperativas, ¿es así? Sí. En el, es decir, sí, a en la Pampa el, el servicio lo prestan cooperativas. Eh, pero explícalo de, en detalle, a ver. A ver, el, el, en la Pampa las eh, el, el, lo que es suministro de energía eléctrica lo prestan las cooperativas. Es eh, es la única provincia de Argentina que tiene un sistema, digamos, cooperativo tan tan fuerte. Eh, eh, el 98%, creo, de, de todo suministro eléctrico en la Pampa lo proveen las, las cooperativas. Sí. Eh, pero la, las cooperativas no fijan este el, el importe que van a cobrar está eh, porque es un claro, sí, público sí. y porque hay cuadros tarifarios que digamos que la aprue el a ¿sí? sí. lo que lo que nosotros eh, digamos presentamos justamente es un proyecto para que previo al incremento de tarifa por suministro eléctrico tengan que realizarse estas estas audiencias públicas en fin sí, la audiencia pública es un mecanismo sencillo porque básicamente se exponen los los costos, la estructura de costos, eh, sea la posibilidad de que participen este, vecinos, consumidores, usuarios, este, especialistas, eh, y no es vinculante. Pero bueno, es una manera de digamos de, de tener intercambio y de, de bueno, básicamente este, avanzar en lo que es una, una democracia participativa. Y Javier, ¿habría posibilidad de que los aumentos fueran otros que los que son? Es decir... Uno interpreta quizá erróneamente, por eso está bueno que, que lo corrija si, si no es así, pero las cooperativas pampeanas cobran, por supuesto que con aval de AP, pero también en referencia a lo que Camesa previamente dispuso como precio, y en ese caso sí el nivel nacional existen audiencias públicas, o son diferentes, la expectativa es que existan otras en la provincia. No, no, no, la, a ver, este, de hecho, a ver, lo, por ejemplo, los aumentos eh, en materia de tarifa eléctrica que tuvo la pampa son muy superiores por ejemplo a los que tuvo córdoba muy uh -huh. superiores y por qué ah. razón vos sabés por qué razón o, y no, no lo sabemos no lo sabemos porque justamente no no no hubo que es una estructura de costos no se sabe a qué responden esos aumentos no no deriva de que eh, se corrió también un poco el estado provincial que venía subsidiando una parte Sí, pero digo, pero eh, a ver, el, hay, hay diferencias en Córdoba que hasta llegan a ser cerca del doble. Bien, por un mismo ah, ahí, digamos una casa de familia que consume, qué sé yo, 250 kilovat, vos decís sí. mensuales, vos decís que sí. en Córdoba pagan la mitad. Por ejemplo, sí. a, a ver, todos, eh recordemos que está segmentado. Sí, ah, sí, hay, sí. Hay, hay este sector de tan subsidiado. por supuesto hay hay en son usuarios residenciales, otra cosa son Este, lo que es la, la, la energía para este, para la industria del comercio todo está segmentado o uh -huh. sea que esto no, no se puede decir digamos pero hay hay segmentos no, no, no, sí, este, uh -huh. hay, hay aumentos muy superiores a a claro yo percib en el, el que en el proyecto vemos no claro en el proyecto que ustedes presentaron y más allá de la herramienta de la audiencia que es una propuesta concreta uno percibe un tono eh, quejoso respecto del, del último momento que, que, que, es, que es verdad Fue notable, es decir, en la Pero, Casa de Familia simplemente el mes pasado y más allá de lo que nos va a venir en abril, por lo que ya sabemos, eh, hubo un aumento, un incremento bastante importante. Sí, sí, sí. Esto a ver, uno no lo piensa digamos en términos de, de, de, de una cuestión puntual. está Esto uno piensa digamos en términos institucionales y de alguna manera también lo que hicimos nosotros fue eh, seguir lo que ya había fijado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En, no sé si vos te acordás, Juan Pablo, en la época de Macri... Sí, por supuesto que le puso, aumento, le puso un freno al macrismo por no hacer las audiencias. No, pero ¿qué, qué fue lo que había pasado? Había, se, se habían hecho aumentos eh, de tarifas eh, en materia de gas eh, y justamente, no me acuerdo, eran aumentos creo que del 160%, sí. incluso hasta hay aumentos que son fueron menores de lo que de los que estamos viviendo actualmente. Uh -huh. eh, pero sí. hubo aumentos, digamos, bruscos. Eh, y la Corte lo que hizo fue que eh, anuló esos aumentos, los declaró nulos. Y el, el, la, la, la nulidad que le declaró de la Corte básicamente tuvo dos fundamentos. Eh, un fundamento es concretamente este, el tema de las audiencias públicas. ¿Por qué? Porque cuando se reformó la Constitución de, de la Nación Argentina en el año 94, eh, se incorpora el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es el que eh, fija derechos de consumidores y usuarios. Eh, y bueno, justamente ese artículo establece algunos derechos, como es eh, el acceso a una información adecuada y veraz, eh, la protección de intereses este, y, económico y seguridad, en fin, distintos derechos que contagan. Eh, y la jueza lo que dijo es que eh, la audiencia pública es un mecanismo adecuado para garantizar esos derechos, y que cuando no se hace audiencia pública, en el, en el caso de, del GAS estaba fijado legalmente, este... Eh, digamos, el, el, el aumento no, no es procedente. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, bueno, acá hay justamente derechos de consumidores de que están en juego, podría pensarse idearse darte otro instrumento que no sea audiencia pública. O sea, no es que a la audiencia pública es el único, porque de hecho la Corte así lo reconoció, puede haber otros Pero bueno, acá en la provincia de La Pampa también se aplican, por ejemplo, audiencias públicas para eh, cuestiones ambientales, cuando tienen que haber sí. eh, obras que pueden tener algún tipo de, sí. de, de impacto ambiental. Eh, y la audiencia pública previa que, que, que también es obligatoria. Entonces, bueno, nosotros un poco nos guiamos por esto. Y la otra cuestión por la cual la Corte también eh, declaró uno de los aumentos, en ese momento fue porque hubo aumentos bruscos, ¿está? Entonces, la Corte lo que dijo también fue que eh, la el, más allá de que podía haber y reconocía que había este atraso tarifario Eh, considero que la progresividad es una aplicación concreta del principio de razonabilidad que establece el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Entonces, los aumentos tienen que ser progresivos o graduales, porque si no se afecta sustancialmente los ingresos de cualquier familia. Si una Bien. familia pagaba el este, 7%, 10%, 5% en, este, en gas y de golpe o en electricidad y de golpe tiene que pasar a pagar el 30%, bueno, este, este, está cambiando toda la la cuestión económica de la familia. Javier, ¿y eh, por qué el radicalismo manifestó tan claramente su oposición al aporte solidario o obligatorio, como lo ha llamado el, el gobierno este este impuesto extraordinario, si queremos que duraría 180 días? Mira, a ver, yo eh, dos o tres cuestiones, en realidad más, pero en el tiempo no, no nos extendemos un poco. Dale, dale. Eh, digamos y eh, en campaña el radicalismo había fijado una postura que era contraria al, eh, a la creación o aumento de impuestos ya existentes está sí. esto básicamente porque no no no no no concretamente digamos por, por ese tema porque no nos podíamos anticipar pero la realidad es que la presión fiscal en argentina es enorme e insostenible asfixia al sector este, privado eh, es La, la Argentina tiene una, una presión tributaria de los, de las más elevadas del mundo, es similar a, a otros países digamos del primer mundo como puede ser Suecia, como puede ser Noruega, pero obviamente con servicios este muy muy, muy deficitarios o con una con una gran ineficiencia, digamos. Este Pero eh, pero es el mismo la misma carga impositiva. Sí, la misma carga impositiva. Eh, que, digo, quiero decir, visto. con esto quiero decir Eh, las cargas impositivas de los países que estás señalando como ejemplo son fuertes. Son fuertes, exactamente, con un Estado presente y con un Estado muy eficiente, en donde, por ejemplo, a ver, eh, hablamos de Noruega y los jubilados cobran muy bien. porque Porque hay un fondo que está garantizado con toda la renta petrolera. ¿Nah? sí sí sí eh, o sea con, con infraestructura con esta educación de calidad con un servicio de salud que, que, que funciona es decir, con esto hay, pero, en, en eh, Javier estado, es otro estado pero también porque cobra sí. impuestos es difícil es difícil, sí, difícil si no imposible tener ese estado que está señalando como ejemplo de distribución de la riqueza de firmeza y solidez sin cobrar impuestos como haría un todos, estado no Podría... todos los estados todos los estados del mundo tienen que cobrar impuestos uh -huh. incluso claro, el de la pampa todo. <risa> todos los estados llegón impuestos, sí sí sí sí todos los estados es más si vos me preguntás, este a mí particularmente cuál es el gran problema que que tiene la la argentina eh, que ha ido centralizando la recaudación impositiva en la nación sí Eso claro. esto va en el tremento de las provincias y bueno y obviamente la, la misma situación este que nación ejerce sobre provincias este eh, es, el, es el espejo hacia los municipios Sí, sí sí. sí. Pero bueno, digamos, yo digo concretamente a tu pregunta, ¿por qué nos habíamos manifestado en contra de este, de este fondo? Primero, porque de modo general estamos en contra del aumento de nuevos impuestos. ¿Pero vos crees que es un nuevo impuesto realmente? Mira, ahora sí que lo analizamos. No, ¿De pero impuestos? decime sí, sí o no. ¿Te, te sí. parece que un, sí un nuevo impuesto es? Sí, por, por ejemplo, a ver, digo, ¿cómo se compone? Aunque dure seis meses. Sí, pero digo, veamos cómo se compone el fondo. El, el fondo se compone con Eh, el 50% de fondo de desarrollo comunal, Fodeco, que iba a los municipios y ahora se le saca a los municipios, ¿está? O sea, sí. El 50% de un fondo que iban a los municipios ahora sí, sí. no se va a mandar más a los municipios. Ahí no hay nada de impuestos, sí. No hay nada de impuestos. La segunda cuestión, eh, se crea eh, o, se, o se, se llama un, digamos, este, un aporte extraordinario, ¿está? Pero solo le podemos llevar digamos cualquier tributo, digamos básicamente un tributo que tiene, tiene eh, tributos del género y las especies son impuestos, tasa y contribución. ¿Sí? ¿sí? Todo entra ahí, eso le podemos llamar este retenciones, eh derecho de exportación, aporte, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de una categoría tributaria, ¿por qué? Porque siempre que hay una exa, eh digamos una exención eh, exencio, eh, exanción, este, eh compulsiva eh, o una detracción compulsiva a un particular de de, de fondo en impuesto. Bien. ¿sá? Bien. Bueno, Primera cuestión. Segunda cuestión. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que lo que lo que se hace? Se incrementa para el sector financiero la alícuota al 13.65%. Exacto. Decir, pasa del 7 al 13.65. Sí. ¿Sí? Eh, ¿Qué fue Por qué lo que por dijo... están por qué están en contra de eso? Bueno. El proyecto que dice eh, dice que indirectamente todos los ciudadanos aportamos a este sistema. Silioto, en la conferencia de prensa, ¿qué dijo? Dijo, vamos a incrementar la tasa de ingresos brutos del sistema financiero. Indirectamente, todos los ciudadanos de la provincia de La Pampa están atravesados por alguno de los servicios y claramente de los costes que hoy tiene el sistema financiero. entonces Y si no se aumenta el impuesto no también estamos atravesados. Digamos, sí, sí, no, no, no tiene uno, nada que ver. pero la, la, la, claro pero ¿Vos, ver, si vos estamos... decís que te va a aumentar un servicio un banco? No. ¿Porque porque ahora pero, pague más ingresos brutos? ¿Juan, pero Juan Pablo, ¿vos escuchaste alguna vez que un banco pierda? Jamás, por eso de... mismo estoy ah, muy de acuerdo ah, con que el le cobren. Banco, el cuanto banco... más impuestos le cobren, más de acuerdo estoy. A Co... ver, los bancos han hecho fortuna en la época. Además, que han hecho fortuna en, en la época, toda la verdad. vida, desde ah, que existen, toda sí. Toda la vida los bancos han hecho fortuna. Perfecto. Y, no, ahora bien, el, ¿el banco qué hace? El banco traslada esto. ¿A qué trasladaría? Ah. Eh, eh, y te digo... Eh, ¿Pero traslada eh, los servicios que presta? ¿a cuál, no a, a, ¿A cuál servicio? Porque los bancos tampoco pueden eh, incrementar las tasas de, de manera tan discrecional. Está establecido en convenios con el Banco Central, no pueden cobrarte lo bueno, que quieran. No, bueno, salvo no. ahora con el DNU de mi ley que, de, que deja hacer cualquier cosa hasta con la tarjeta de crédito, eso sí, bueno. bueno pero no bueno, es pero no sí, el problema de la pampa, sino de mi ley. No, no, pero exactamente. Pero lo que pasa es que el Banco Central, no digamos, a ver, eh, el, el Banco Central fija límite y fija máximos. Y los bancos se manejan dentro de esos rangos. Claro, ¿verdad? claro. ¿Qué pasa? Si, si, hoy, si hoy los bancos en La Pampa están en un rango medio y le vas a aumentar la licencia... ¿Qué banco, por, ¿por ejemplo? Y, y, y, en, en un ejemplo concreto, y, y haciendo la gran salvedad, Javier, sí, de sí. que el, el propio gobernador anticipó que el, el Banco de La Pampa no va a tocar nada de eso. Es decir que... Bueno, eh, pero yo a ver yo lo que te digo es lo que dijo el gobernador en la conferencia de prensa que te acabo de leer y lo que dice el proyecto. Sí. sí sí las dos cosas de alguna manera están diciendo esto de que como todos somos este clientes de los bancos y todas las personas que trabajamos con los bancos de alguna manera aportamos todos ¿Está? sí sí eh, no, no me queda claro porque qué ¿Eh? Eh, en qué, cuál sería el perjuicio para un ciudadano común que le aumenten la tasa de ingresos brutos a un banco. Entiendo que podría ¿A un haber un banco, porque si porque si porque si el ciudadano común opera con banco, le van a aumentar sus costos de operar con ese banco. En términos ah. que están establecidos por otra normativa. Por, por otra normativa. Que ya lo podrían aumentar ahora sin necesidad de, de de Si hoy lo podrían aumentar. Claro. ¿Sí? pero a ver, ahora bien, pero que hoy tal vez no lo están aumentando y si le aumentan ingresos brutos, sí lo van a aumentar necesariamente, porque los bancos el que dijimos recién, los bancos no pierden. Está. Entonces, como los bancos no pierden, si vuelve a aumentar el ingreso bruto, lo van a trasladar a, al, al cliente, al usuario, al consumidor. Bien. ¿Sí? Y, y, Entonces, por esa, por esa decimos, razón... Cuando... Es... Porque Bien. nosotros a veces a veces decimos, no, no, porque se le va a cobrar el de mayor capacidad contributiva que es el banco. Sí. El banco lo traslada, se lo está cobrando al, al jubilado, se lo está cobrando al, al empleado, se lo está cobrando al, al, al, al productor, al comerciante, a todo el mundo. ¿Estás? Pero bueno, ese es un tema. La segunda cuestión, eh, vinculada también al sector financiero, es que no todo el aumento va para el fondo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el artículo 25 del proyecto, que dice que el 33% de la recaudación total obtenida se va a destinar al fondo alimentario. El 33%. Bien. Entonces, estamos creando un fondo... Pero todo lo que se recaudó no lo mandamos al fondo. Sí, sí, entonces, ir rentas generales. Eh, va a sí. renta general generales. Hmm. Ah, entonces, no es que... Este es otro costado ya, que, que no les gusta por otra ah, razón. Está bien. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Pero vos fíjate que si la delícuota pasa del 7% al 13,65 es casi el doble. Sí, licuota, sí, sí, sí. Te estás duplicando la delícuota. Sí, y si solamente mandas un tercio al fondo, exactamente. Uh -huh. O sea, no... no, este, no Estás creando un fondo, pero no le está mandando la plata a ese a ese fondo. Está bien, está bien. ¿Sí? Entonces, bueno, eso con respecto al, al, al sector financiero. Y ¿Cómo se compone después también el fondo este? Con eh, inmuebles y vehículos. Sí. ¿Sí? Eh, el que tiene más de 5 inmuebles urbanos, eh, urbanos o un inmueble urbano de más de 50 millones de valuación fiscal, o vehículos de más de 40 millones. ¿está? Sí. De todo eso no tenemos ninguna información. ¿Sí? Es decir, porque ¿En ¿Qué sentido? ¿Y cuánta gente y, es? Por ejemplo. Claro, porque toda esa información, este, Pero la, pero todo, a grandes rasgos más ya la información. ¿Te parece mal en este contexto buscar plata ahí? Mira, yo lo que te diría es que a esto que se le cobra lo que sea de 50 millones el 2%. ¿Está? Sí. Entonces, si alguien este eh, a ver, cada uno sacar saca, saca las cuentas, pero hoy los inmuebles tienen valoraciones fiscales este muy muy altas abajo, muy alta, pero muy abajo de la real también. Sí, están por abajo de la real pero pero se han acomodado mucho. Sí, sí, respecto a lo que los años la, las vienen, las vienen, digamos, sí. este, digamos acomodando. Yo lo que te digo es que se si equivocó mínimamente yo que pretenderé saber. ¿Cuáles son cuántas este partidas inmobiliarias hay que exceden esto? Bien. ¿Por porque el, el fondo, ¿cuánta plata levanta el fondo? no sabemos cuánta parte va a entrar de, de claro. ¿Cuánto es lo que se necesita gastar? Tampoco sabemos cuánto. ya Si vos me decís a mí como legislador, y a mí me falta información, que esa información espero obtenerla cuando... Sí, sí, tendría que... Eh, de, eh, en, en de hecho, he visto algunos artículos periodísticos, en, en mi caso no, no he podido acceder a, a esa información, pero que hablan de que serían 4.000 este contribuyentes alcanzaría esto. No sé de dónde sale esa cifra tampoco. Pero, Mira, Yo, yo escuché eso de 4000 contribuyentes, después escuché que este de que el fondo este sería de 5000 millones, después escuché que sería de 10000 millones eh, no sé. Uh -huh. Pero bueno, pero yo digo, te agrego algunas cuestiones más, maestro. Una es que eh, la Pampa tiene lo que si lo dijo que es un fondo anticíclico Sí, sí. La Pampa, eh, el otro que dijo que la Pampa no tiene déficit, que la Pampa no tiene deuda y que tiene un fondo anticíclico, pero qué que va a tratar de utilizar lo menos posible ese fondo anticíclico. Sí. Yo la pregunta que me hago es, bueno, nosotros ya hemos pedido cómo se compone ese fondo anticíclico y, y, y de qué número estamos hablando, pero a mí me parece que los fondos anticíclicos hay que usarlo en épocas de crisis. Porque si no, ¿para cuándo lo vamos a guardar el fondo anticíclico? Entonces, pero de hecho la pero, Pampa lo está utilizando, Javier. Eh, yo interpreto que lo que dice el gobernador es que eh, también hay un límite de, de utilización de ese fondo. Eh, eh, a la provincia ya no le entraron en estos 90 días, no, menos, ¿sí? porque en dos meses del gobierno de mi ley eh, no le entraron 20.000 millones más o menos que esperaban. Exactamente. Que, que, eh, esos ahorros ya están siendo gastados. Bueno, pero a ver, tengo hago una pregunta, Juan Pablo. ¿Vos sabés de cuánto es el fondo anticíclico? Y más o menos, de, me lo acuerdo de memoria, en un momento hubo una cifra, pero supongo además que es muy variable, eh, porque además con, el, con lo que vale el, la plata de Distinta hoy que, eh, que claro, hace dos pero años... Digo, <risa> pero digo, bueno, pero, pero eh, ten, tenemos que saber de cuánto es el fondo Ni hablar, absolutamente. Ah, en claro. Que, claro, eh, por, por lo menos tiene que y, y el gobierno no responde. Hay que saber cuánto es el fondo anticíclico, un presupuesto anual, medio presupuesto, dos presupuestos. Sí, claro que, hay que Claro, saber. tres sueldos, cinco sueldos, tantas sí. masas salariales de de sí, sea, sí. sea. Pero hay un tema. Yo por qué digo también que eh, a ver, el fondo anticíclico hay que usarlo, porque el dinero se devalúa. Ahí está, entonces, si vo el fondo anticíclico Sí, no también, sé cómo estará hoy en eso. febrero. Sí. Lo va a guardar hasta diciembre y se te va a devaluar y aparte de la realidad. Uno supone que no estará la plata así nomás, ¿no? Digo, estará en un en un plazo fijo UVA por lo menos, me imagino. No sé, No sabemos, hoy claro. yo lo que te diría que lo único que le empata a la inflación es el plazo fijo UVA. Claro, hoy es... está perdiendo todo el mundo. O sea, el que tiene pesos, incluso el que, tiene dólar sí, sí, sí. ¿El que tiene dólares está perdiendo. Sí, sí, sí. Que tiene dólares te aprendes porque porque el dólar ha bajado y porque los precios relativos en dólares han subido. Entonces, el que tenía antes este 10 dólares se compraba un kilo de yerba y ahora se cobra... que tenía... que tenía que compra... Este, nada, chaucha. Mm. O atún como Ramiro Marra. Sí. <risa> Javier, bueno, te agradezco <risa> no, el, el, el, el, el, el posicionamiento. Otra cuestión, sí, otra otra cuestión que te sumo es que a mí me parece que eh, el Estado tiene que hacer... Eh, tiene que mostrar esfuerzos y dar el ejemplo. ¿Ah? ¿Por porque Porque si no, si siempre el esfuerzo se le pide al, digamos, al contribuyente. ¿Y en algún punto no crees que eh, esto de que paguen los salarios más altos de la administración es un poco ese gesto? Bueno, en parte sí, pero mm -hmm. yo ahí te sumo te sumo otra cuestión. Eh, de eso no hay nada. ¿Por qué te digo? Primera cuestión, eh, ahora hubo, un creo que fue un 20% de aumento, que también este va para todos los funcionarios. Si se quisiera haber hecho, se podrían no haber aumentado a, a funcionarios. O sea, sí. si, se, si ya se quisiera, em, em, em, empezaba, eh, se, se hubiera querido dar el ejemplo, se podría haber este, empezado. Por otro lado, vos habito que ha habido ha habido muchos cargos que se han creado, ex intendentes, ex funcionarios este, eh, que no han resultado electos. Sí. También hay que ser eficientes en, el, en, en, en, en, en la utilización de otros recursos. Por ejemplo, en pauta publicitaria, la Pampa gasta 2.000 millones. ¿2.000 millones ¿Sí? en, en qué periodo? Pauta, y pauta publicitaria. El, el, ¿Pero anual, el, mensual? El, ¿qué, el, qué, qué, el, no, no, no, anual, anual. anual. ¿2.000 millones al año? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. ¿Y es, es, es demasiado, decís? Y digo, a ver si se va a hacer el esfuerzo, tienen que hacer el esfuerzo todos los sectores. Está bien. Ah, porque digo no no no no no no se puede pretender que, que, eh, que, que un presupuesto se ejecute completamente para un sector y no para otro y encima otros se le cor impuestos me parece a mí digo en época de crisis hay hay que corre todo el mundo, no se puede pedir. Sí, sí, sí. No, no, obviamente la... no no coincido con eso, es decir, no, no. pero bueno, no nos vamos a poner a discutir ahora. Bien, pero digo, está no, está no está creo está que todos los está sectores, acá, ¿no? no creo que todos los sectores deban ser cargados del mismo modo, claramente, ¿no? No, no, ya sé, digo, tal vez, esto que yo que, que yo te digo, digo, obviamente cuando uno algo le toca directamente por ahí le, le, le digo, yo te lo digo como ejemplo porque vosotros, periodista y, y mal, sabe lo que es la, lo que es la pauta publicitaria. Sí, ah, sí, que, eh, no, eh, pero más ah, allá de lo de la pauta, digo de, respecto del concepto, y, y, y no estoy diciendo que no deba tocar de ese sector, sí, posiblemente sí, pero digo, eh, y, y de hecho la carga bueno, impositiva ha sido específicamente sobre el, sobre estos sectores, por eso a veces cuesta entender tan rápida la oposición, recontraentiendo que requieran la información, esto que estás diciendo, como ciudadano también, es decir, a mí me parece insólito que un diputado no pueda conocer ¿Qué tiene el fondo anticíclico? ¿Cómo se conforma? Qué, ¿Qué contribuyentes serían alcanzados por esta situación? Todo eso, ahora... Antes ¿Por qué de... te digo yo qué es información? Porque vos decís, bueno, ¿qué contribuyente van a ser alcanzados? Eh, porque, a ver, yo te digo, ¿qué pasa si hay este jubilados que cobran la mínima y, y tienen la casualidad de que tienen una casa que, que, que entra? que le va a cobrar ese jubilado? O sea, claro. no estamos en formación para... Que hoy no la tenemos. Está bien. Sería mucha casualidad, sí, está bien. Eh, bueno, pero... No sé. Puede llegar a ser. Bueno, eh, Javier, te agradezco, más vale. Eh, la hicimos larga, bueno, pero también está bueno este conceptualizar y, y ver por qué. Eh, sinceramente, el, el comunicado que, que hicieron, y encima en un contexto en el que el radicalismo frente al gobierno de Milley no dice ni mu, porque es así... Eh, el comunicado que, que hicieron para rechazar este este aporte tan rápido, sin explicaciones como las que a, a, acabas de dar, que después podemos estar de acuerdo no, más vale, pero eh, no hay cosas que no están tan claras. Uno tiene la sensación, incluso lo escuché a Poli Alto Laguirre, decir Ajá. que le pareció una buena idea primero. Entonces, este como que hizo ruido después una oposición tan clara... Yo te digo, hay hay un hay un montón de cuestiones, incluso hasta si vos me decís yo que soy digamos un fervio defensor de, de, del federalismo, a mí están, por ejemplo, no me gusta que el 50% del fondo de desarrollo comunal que va a municipio y comisiones de fomento vaya eh lo o que la provincia. Porque claro. es malo en términos de federalismo, lo mismo que le reclamamos a Milei y le criticamos lo estamos haciendo acá. Sí, sí, sí. ¿Ah? Ahí eso, ese, ese ve... fondo, sí. Por ejemplo, ese fondo Eh, es, eh, digamos, el 2% del total de la masa coparticipable se tiene que destinar a eh, inversiones en trabajos públicos, equipamiento, proyectos de interés comunal, ¿está? Entonces, a ver, por otro lado, eh, entra acá un proyecto, que es el de este salvataje de la obra pública, ¿está? Sí. Pero, ¿qué hacemos? Centralizamos la obra pública. Claro. ¿Está? ¿Por qué? Porque si le, si le quitamos los fondos que tienen los municipios para poder hacer obra pública, y yo te soy sincero, yo prefiero que en un pueblo, este se haga obra pública con gente de esa localidad, que se compren los materiales de esa localidad, que el dinero quede en esa localidad. Porque si vamos a concentrar todo en la, en la, en la gran obra pública, este eh, digamos o sea, eh, esto me parece que no es bueno en términos de federalismo. Javier, gracias de vuelta. Bueno, hasta luego. Javier Torrova es diputado radical, la hicimos larga, como decía, pero bueno, eh, son por ahí eh, cuestiones que si no se permite esplayar, no, no, no terminan de entenderse del todo. Esta es la posición del radicalismo, están en contra de lo que el gobierno llama aporte solidario obligatorio.